Buenos Aires está de luto. Avanza la política de exclusión privatista por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Mauricio Macri. Lo que queremos: educación, salud, vivienda, cultura, espacios verdes y público. Asamblea en defensa de lo público. Viernes 15 de marzo, 18 horas. Cortes simultáneos en ciudad de Buenos Aires.